Estás con, bien, las, ¿no? con las pilas cargadas, con la batería hay cargada. Ver, hay que ver el, el amigo Dickens como era, ¿eh? ¿Has visto? Ah, claro. que pasó algo también, ¿no? Nos, nos contaste la historia también de don Benito y sus mujeres, ¿no? Sí, sí, era sí. era también ¿no? tan siniestro. Pero también, claro, lo, que, lo que pasa que tenía, que... tenía una novia en cada puerto. Be, be, be, Benito <risa> Pérez Galdos no se casaba. Él decía que era para sí. qué, si así, lo que tú dices, ten, tenía más amores.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 Bueno, bueno, porque sí, claro. es, es decir más que más barata menos hay caraco otras energías, eso es que ahí puede está pensar, la clave, claro, puede el pensar pro, sí. sí, el problema es la escalabilidad, es decir eh, el, el profesor Nocera lo ha dejado bien claro, vamos a ver de momento o sea esto no es de hipermanía. mañana, mañana no vamos eh, a utilizar este sistema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 Sí, en pero, Chile eh, y cobalto, sí, pero, pero en, en, Do gobernando, en... dominando los gobiernos entre esos países sí, es suficiente. Ah, claro. que ya los dominan, ¿no? ya los gobiernan. No, pues, ah, ya pues, un golpe es de Estado creo, en no. uno de ellos. Ah, eh, lo que ocurre, ocurre es que, ¿no? que, en comparación con otros sistemas en el que, como hemos comentado, eh, tienen que eh, emplear como eh, catalizadores el platino y el indio, evidentemente el cobalto es mucho más asequible tanto económicamente como a, eh, a, a nivel de la disposición Hombre, si es hay, un golpe de Estado en el país, país que eh, tiene ah, más ah, cobalto ah, del mundo, pues sí a, a ver, hay, hay, hay, más, hay más minas de cobalto que, que minas de platino ¿El anillo es a